Bien, aquí estoy queriendo hablar de la economía de nuestros días. Bueno, eh, tenemos a principio de mes, como es corriente, como es común, eh, datos eh, de los distintos organismos estatales, datos oficiales, inflación concretamente, exportaciones. Del lado de, de la inflación, el último dato publicado en estos días, Instituto Nacional de Estadísticos marca que la inflación del mes de junio, o sea, cerrado al 30 de junio, Eh, anualizada, o sea, los últimos 12 meses andan en 9,29%, prácticamente lo mismo que teníamos el mes anterior, <risa> daría la impresión de que la inflación se va a estabilizar en entre el 8 y medio y 9 y medio%, aproximadamente, es más o menos lo que hemos venido hablando en los últimos tiempos, también eh, hacia ahí van las estimaciones de los distintos empresarios que han sido consultados o analistas económicos concretamente se implicó un 0.59% mensual en el mes de junio, de los cuales la mitad, la mitad exactamente de esa cifra se la lleva alimentos y bebidas, pan, carnes, aceites, verduras, o sea, lo que se ha encarecido en este mes fundamentalmente ha sido, <coughs> perdón, la canasta de consumo básica de los uruguayos, y sí, alimentos y bebidas, repito, 0.28 puntos de los 0.59, prácticamente la mitad de la inflación del mes la buena noticia que hubo ayer lo que apareció ayer Bueno no sé si llamarla buena pero desde el punto de vista de los efectos es que el petróleo se desplomó bastante ¿eh? de hacía tiempo que no veíamos una caída tan profunda se llegó el West Texas el, el, el de referencia histórico eh, de aquí de nuestra zona el barril bajó por eh, estuvo por debajo de los 100 dólares como hacía bastante tiempo no no ocurría Hoy estaba recuperándose un poco, pero fue una baja significativa, casi en momentos determinados del día de ayer estuvo bajando un 10% a partir, y aquí es lo que no es tan bueno, de una importante reacción del mercado de valores de Estados Unidos, en el sentido de que ya está dando por descontado una recesión económica en ese país, también habíamos hablado de esto un poco en avanzada, Las últimas veces, eh, Estados Unidos y los operadores financieros están descontando que este país va a entrar en recesión, si no es el, en el segundo semestre de este año, lo haría en el primer eh, trimestre del próximo año. Eso es prácticamente hoy consensuado. Los efectos son siempre los mismos, salen a vender activos, uno de ellos colocaciones de petróleo, el petróleo sufrió ayer. En un momento determinado la bolsa también estaba cayendo fuertemente y sin embargo se recuperó a lo largo de la segunda mitad de la jornada. Y el otro dato interesante que tenemos es que felizmente para nuestro país o por lo menos para el sector exportador agropecuario se reflejaron también en el mes de junio las bondades que habíamos escuchado y habíamos visto en las últimas eh, en los últimos meses eh, otra vez hubo una importante nivel de exportaciones, un aumento fuerte con respecto al año pasado que ...se concentra más que nada en la soja y en el precio de la soja... ...concretamente 409 millones de dólares de exportaciones de soja... ...en el mes de junio del año 2022... ...el triple prácticamente de lo que se había exportado en valores... ...en el año 2021... ...y conjuntamente segundo y tercer eh, eh, producto exportado... ...en ese sentido se mantiene 260 millones de dólares carne... 134 millones de dólares celulosa, y los destinos son China, 30% de las exportaciones. Luego Brasil, Unión Europea, y aparece Argentina en cuarto lugar, lo cual llama la atención hacia tiempo que no estaba en esta ubicación. Eh, eh, los principales rubros exportados argentinos fueron la soja y vehículos. El lado de la soja no habría gran problema. Pero... Es un tema no menor, eh, las dificultades bastante conocidas que hemos estado viendo en el vecino país, el cambio de ministro de Economía de este fin de semana, la nueva ministra eh, de Economía, Silvina Batakis, que ya la conocemos porque estuvo en cargos importantes en gobiernos de eh, Scioli, en la provincia de Buenos Aires, cuando Cristina Fernández era la presidenta. Es una, una técnica muy apegada al kirchnerismo, quiere decir... Que más o menos ya podemos prever qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses eh, este y, y eh, por lo menos hasta el cierre de, de este periodo verdad ¿Qué o quiere, sea de, qué quieres decir con eso y que no vamos a ver muchas novedades <coughs> que nos favorezcan este Jorge va a haber un eh, se va a apretar más el cepo cantario más de lo que aún está va a haber una un control mayor de las importaciones, y ahí venía un poco el razonamiento original de lo que estábamos exportando a Argentina. Eh, el, el perfil económico del frente de todos, del kirchnerismo, es mayor control del Estado y menor liberalización de los mercados y mayor carga tributaria a todas las operaciones de importación de bienes y servicios, y ahí eh, vamos nosotros cargando, ¿verdad?, en el tema de de turismo. Yo no le veo eh, muchos cambios, al contrario, lo que veo es más de lo mismo y más profundo todavía. El anterior ministro por lo menos era un técnico académico importante a nivel internacional, hoy tenemos más a alguien que si bien tiene un perfil técnico indudable, eh, tiene un peso político mucho más fuerte el que teníamos antes. Así que yo no espero grandes cambios, al contrario, repito, Eh, profundización de algunas cosas que se venían haciendo hasta este momento y con las cuales este de alguna forma estábamos perjudicados. Por lo pronto el dólar blue saltó en el día de lunes, bajó un poco ayer, pero las expectativas inflacionarias vuelan en este en Argentina se espera inflación más alta de la que existe hoy en día y se espera un dólar todavía más alto del que tenemos este <coughs> vigente en la actualidad. Ahora... Eso es un poco la síntesis, Jorge. Eh, Mauro, me equivoco si pienso que en definitiva la eh, ministra de, de Economía eh, responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner y que en definitiva eh, eh, Alberto Fernández es el presidente pero quien marca las pautas termina siendo la vicepresidenta definitivamente eh, Hay una frase en Francia en el siglo 19 que a mí me gustó mucho, siempre la repito Eh, de alguien que, des, que discutía la um, importancia que tenía el rey, en aquella época se discutía el parlamentarismo y el presidencialismo uh -huh. y ahí quien decía el rey reina pero no gobierna uh -huh. eh, haciendo alusión a que el que gobernaba era el ministro, bueno acá tenemos un presidente en Argentina que daría la impresión que por lo menos en temas económicos o al fil eh, lo soplaron y ahora tenemos alguien que es de del corazón de efectivamente de la vicepresidenta En definitiva, la renuncia de Guzmán tiene que ver con eso también, ¿no? Ah, yo no no me queda ninguna duda hace, hace tiempo ya que en materia económica había perdido el apoyo de la vicepresidenta y de su sector político y este conocemos cómo funciona la política argentina y el peso que tiene eh, la actual vicepresidenta y era cuestión de días o de semanas y bueno, terminó ocurriendo lo que ocurrió, era crónico de una muerte anunciada mauro nos reencontramos la semana que viene con gusto Jorge buena semana para todos gracias por tu aporte chau chau frecuencia abierta